tarde. Eh, sí, hace, desde, desde que nos pidíamos hacer por el mes de octubre, eh, empezamos a, con una, a, a pedirle a la empresa este, que nos facilitara para poder hacer un convenio colectivo de trabajo para encuadrarnos legalmente y así este, tener las mejoras laborales que necesitamos. Eh, negativa desde ese tiempo hasta ahora eh, hemos tenido dos medidas de fuerza eh, eh, por el mes de diciembre una en enero otra y bueno en ningún eh, con esa medida de fuerza no se logró el cometido nuestro no, hasta ahora no, no, no hemos podido lograr que la empresa reconozca eh, inclusive ningún puesto de personal que está fuera del convenio para el personal de dirección, como pedimos nosotros. ¿Y cuáles son las razones por las cuales no son reconocidos? ¿Qué aduce la empresa? Bueno, hay un impedimento este, administrativo o algo así que ha trabado desde hace ya desde el 2004, que lo tiene, eh, está parado ahí en el Ministerio, el Ministerio de Trabajo. O sea, ¿pero el problema es de la empresa o del Ministerio? Y creo que ahí, eh, no, no, no te podría asegurar, porque capaz es posible que posiblemente haya algún, alguna conjunción ahí. Ahí puede ser, eh, que esté algo, puede ser algo empresarial eh, y trabado el tema del ministerio. Eh, es cuando usted... que más cerca de ese lado que los... Cuando ustedes llegaron a las medidas de fuerza, eh, nos habían comentado que eh, nunca habían sido recibidos por las autoridades de la empresa, nunca habían podido conversar. ¿Qué sucedió desde enero hasta ahora? No, no, eh, conversaciones siempre hemos mantenido. Este, en principio no teníamos ninguna. Fue eh, la primer este, en noviembre más o menos, recién tuvimos una, la primera reunión. Cayó por el día... Sí, o 11 de noviembre me acuerdo que si fuimos a la primera reunión que fuimos a un hotel en Buenos Aires. A partir de ahí hemos tenido unas una cuantas reuniones, pero sistemáticamente hemos tenido una negativa cuando pedimos el ámbito de la presentación que, es lo que nos permite encuadrarnos para lograr un convenio colectivo de trabajo. Bien, ¿y cómo siguen, eh, digamos, más allá de esto que han distribuido en la ciudad? Que, ¿Cómo siguen? Y bueno, este... Ahora terminamos una, concili eh, una conciliación obligatoria que terminó el día 23 con la extensión que da el Ministerio de, de una semana más, la terminamos el viernes a las, 20, a las 20, terminó la conciliación obligatoria y lamentablemente no nos pudimos poner de acuerdo. es la, la tercera vez que nos pasa lo mismo y no hemos logrado ponernos y la empresa este, nos dé la... Del... Que nos reconozca y los puestos para poder hacer el convenio. Eh, le pregunto, Laborde: eh, ¿esta conciliación obligatoria tiene que ver con este tema o a la par están haciendo un reclamo salarial? No, bueno, el, el reclamo salarial no, porque esto está todavía en, en tema de paritaria y creo que las paritarias se van a cerrar para casi todas las empresas, para todos los gremios. Bueno, está postergado, han, han dado, dado una suma fija por lo general a todos los gremios y creo que va a ser un, allá por agosto que se va a terminar con el tema de la fricaria. Así que nosotros los diamos salariales no hemos hecho. Pues, eh, lo que sí hemos pedido es que nos reconozcan algunas cosas que son el viático local la, y la antigüedad, que eso todavía no, no fue, tampoco fue reconocido. O sea que la conciliación obligatoria se establece por estos puntos, no por la falta por de reconocimiento. Por los tres. Eh, nosotros hemos pedido el viático local, la antigüedad y el reconocimiento, eh, el ámbito de representación para poder hacer el convenio colectivo. ¿Hay, hay posibilidad de que avancen con alguna medida de fuerza? y que cuenta que está latente. Está latente el tema porque no... Si seguimos trabados en esto... Eh, No se puede prorrogar en el tiempo eh, un desconocimiento o, eh, o la negativa de la empresa seguir tratando el tema. Nosotros consideramos que tiene que destrabarse el, el tema de este, si es legal o porque supuestamente dice que hay otro gremio que se está reclamando en nuestro puesto. Nosotros en, en el tema de este si no nos queremos meter porque no nos corresponde, eh, porque si no sería una, una lucha entre trabajadores y eso no tiene que pasar eso lo tiene que estar en la empresa, porque la empresa nos ha tenido fuera de convenio durante 17 años y hoy por hoy no nos puede conocer, si nos afiliamos a un gremio que está sí, para el personal de dirección, considero que tiene que este, reconocernos en ese puesto, ¿eh? en esa posición. Nosotros tenemos que estar, si eh, estábamos fuera de convenio, estábamos lo que corresponde al personal de dirección de Procuraduría Argentino que es APS. Bien, Laborde, le agradezco mucho este tiempo y por supuesto seguiremos atentos a ver cómo sucede en los próximos días. Gracias por ahora. ¿eh? Bueno, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.